El genio de Luca no sabe lo que quiere, pero yo la tengo bien clara lo que quiero. Juicio político al gusano de Eduardo que me lo he fumado como intendente desde niño, después como gobernador de la provincia de Buenos Aires, después como vicepresidente del otro corrupto innombrable, hasta que después solamente acá en Argentina puede pasar que en seis días haya seis presidentes. Y este guanaco con sus eh, garras llega al poder sin el voto popular. Y bueno, después del transcurso de dos años eh Los movimientos políticos pedíamos por los derechos de los territorios y una vida digna eh, Él manda a matar a Darío y a Maxi con dirigido por Armas Fernández. Y bueno, lo mandan lo matan en el puente Perredona a nuestros compañeros. Y bueno, pedir, habría que pedirle juicio político por la droga que se ingresó en todo el país y bueno, por toda su corrupción, pero bueno, ellos parece que son intocables, pero bueno, nosotros vamos por su cabeza. Bueno, también le voy a pedir juicio al gusano este que tenemos de presidente. Recién venimos con mi hermano del Borda. El tendría que pedir juicio político también por, por todo el tráfico de autopartes que ya se le viene causando Se le viene pidiendo, pero nosotros le vamos a pedir por el, la destrucción del taller 19 que justamente hoy se cumple tres años del atentado, el día más oscuro de la de la salud mental y bueno, ellos ingresaron bajo su metropolitana a destruir el taller 19. Como yo tenía la teoría de que el arte tiene que servir, de la destrucción tiene que servir para construir. Al término de la asamblea propuse de hacer una escultura que se llama Doblaremos la pirámide de la impunidad. Eh, en las asambleas dieron el ok y al término fuimos a buscar los primeros hierros que ahora ya está terminada y reinaugurada con la madrina Norita Cortiño. Nos sentimos muy orgullosos que Norita sea la madrina de nuestra obra. Bueno, también eh, me hace acordar también al cuando nombro a la Madre de Plaza de Mayo como a Norita. Cuando este Papa le daba la hostia a Videla también que se hace el bueno y que la iglesia también atrás de cada dictadura, la iglesia siempre está atrás. Y bueno, habría que pedirle juicio político mucho más, pero bueno, acá estamos en la FM Che Barraca, FM 99.7 eh, en el aire en el barrio haciendo radio. Eh, venimos con todo de la mano de Cristian y el arte no para. Wow. Estamos con la con el Diamante Loco y volvemos con todo a contar lo del 26 del día más oscuro de la salud mental. Wow. al peligro las hormigas mueren juntas. quieres que a vos macri criminal. Me siento que vos sos un criminal. Bueno, eh, voy a contar un poco cómo fue mi periodo como ingreso al, al borda, eh, bueno la otra cultura Una, Julio es creativo y a voces de los muros para hacer un mural. Bueno, como yo siempre digo que sí me, la otra cultura me vinieron a buscar a la radio en ese momento estaba en la radio porque no es un lugar de en el Zarp, en lo de Pérez Esquivel, eh, un lugar de documentalista. estábamos haciendo ya, también ya habíamos estábamos como Arte, cultura social. Y bueno, se presenta eh, la otra cultura y, y nos unen a al Fab, al Frente de Artista del Borda y me proponen a, eh, ir a resistir al Borda y hacer el, el, este mural eh en un aniversario de, de, de la muerte de Darío y Maxi. Y bueno, yo como siempre digo que sí. Y bueno, cuando me di cuenta me tenía que meter en un manicomio, en un lugar donde yo siempre me vi que me quisieron meter la sociedad por ser artista, por ser por hacer cosas diferentes. Y bueno, siempre me han tratado de loco, pero bueno, hay que ver si, si yo soy el loco la sociedad mismo de querer meter a un artista y encerrarlo. Hay que ver quién es quién es quien toma la la varilla de la locura. Bueno, ingreso al Borda y veo que hay un grupo de muralistas trabajando. Me integro muy fácilmente y me pongo a ver la problemática del Borda. En ese momento Macri quería hacer su centro cívico, y agarrar todos los territorios del hospital público. Y bueno, como me vi que, que esos territorios son parte de, de, de la ciudadanía, me pongo a resistir. Bueno, ahí tuvimos resistiendo y noches de vigilias, noches que ellos nos psicopateaban que iban a entrar a demoler y no, no, no entraban. Bueno, resistiendo. Y bueno, hasta que el 26 de de 2013, el 26 de abril del 2013, ingresan toda la metropolitana, toda a cocaínomana eh a la madrugada con su, con las máquinas, con las topadoras a destruir el taller 19. Bueno, las organizaciones, la gente trabajadora del hospital Los, los chicos que viven en el borda todos resistiendo para que para que no sigan con esta con este atentado, el día más oscuro, nosotros le decimos que es el día más oscuro de la salud mental. Y bueno, eh, yo ahí tengo como un proceso que justamente ese día estaba como una fiebre y bueno, estuve resistiendo a, a full y bueno, estuvimos con los compañeros, nuestros compañeros con, con balas heridos de bala de goma. Eh, y bueno, acá estoy con mi hermano que es Cristian Ruggeri, la el diamante loco. Y bueno, Cris, eh, vos que eh, vamos a decir la, la realidad porque el Borda este como es tu casa. y hoy en día es mi casa, si, sí. sí. tengo dos departamentos en sucesión parado. Claro. Eh, supuestamente tendría que estar a mi nombre, pero a mí no me, no me dejan manejar dinero más de 10 mil pesos por mes, sí. no me dejan entrar nada a mi nombre por ahora. Eh Se da la casualidad de que también declaró lo insano, ¿adivina cuándo? ¿Cuándo? Una fecha muy terrible para la sociedad argentina. Lo 40 un... años de... No, de la dictadura, casi, algo así parecido. Diciembre de 2001. Ah, mira, de diciembre de 2001 me declararon supuesta discapacidad. por todo lo que hace el poder judicial de supuesto. Claro. Bueno, y contamos un poquito el día del 26, así eh, eh, como viste que yo que que, que interioricé cómo yo entro al borda. de quiero... hoy el 26 hace 3 años. No, vamos a 3 años y después nos regresamos al, al, al dispararte que, que organizamos y estuvimos con la madrina Norita Cortiña, con Saba, con Moffat, con todos nosotros. Vos vos eh, eh, dirigiendo en la colifata con Coso, con Fernando Aquino, muy buena, la, a mí me encantó. Ese viernes justo, fue un viernes, el viernes 26, sí. eh, estaba trabajando en el programa de Peralta en el cuarto piso, sí. en la biblioteca, mira, pero yo rotaba, en el cuarto estaba estaba también está tan estable que me, me llamaban para suplir como cuando jugaba al fútbol. Sí. No jugaba solamente o delantero, o de mediocampista, dice me que corríme acá, corrí no, la Claro, no, claro Mirá, bueno, y Y pero este, estábamos viendo ATN, pues yo ATN lo, lo analizaba mucho, sí. ahora no pues no, eh, no no, no tenía sentido, es una repetidora de, de analizar en su tiempo que tenía un sentido una finalidad social de importancia y para analizar ATN es, que es comerse el sapo del sí. de, del grupo M. Eh, este, estaba viendo ATN y veo que dice Demolición o no sé qué el título sí. algo algo como que estaba la policía metropolitana sí. adentro del predio del Hospital Borda. Mira. ¿A qué hora eso? ¿Lo viste vos? A las 9:10 de la mañana. Mirá vos, pero ya ellos habían ingresado anteriormente. Entre las estuvieron entre, desde las cinco menos cuarto hasta las 5:05 y, y eh queriendo, queriendo bueno, 5 y 5:05 a y 7 al por la puerta trasera. Sí como los anguis, ¿viste? Sí. Somos la puerta trasera nosotros. Sí. bueno, bueno ellos, la puerta trasera de del ingreso de, de la metropolitana fue por la por Amansalgorta. Sí, sí. A los, a los muchachos del barrio conocen Amansalgorta, sí. donde está el Hospital Gorda, en frente de la Plaza España. Ingresan y lo, lo que hacen es eh, ah, bueno, principalmente es ilegal, lo que hicieron es totalmente ilegal que ya eh creo que más que nada por están pasados de amenaza a los jueces, en el caso el caso de Nisman, por ejemplo, que no no no es el caso del gobierno anterior sino es el caso de la, de la vinculación entre la supuesta fuerza de seguridad y la supuesta la supuesta justicia eh está muy presionado los jueces, ¿no? Eh no no nos olvidemos que eh, que pusieron eh, se pusieron, pusieron pusieron tuvieron coraje y e hicieron justicia como correspondía eh, en algunos casos eh El, los muchachos de, de la dictadura, o sea, los muchachos entre comillas, los, los, los genocidas de la dictadura. Lo que hicieron fue entrar en entrar eh, al, al predio del de, de Hospital Eva Perón, tirar abajo al taller 19 y bueno, quedas ahí pusieron una unas chapas con, con madera sí. para que no no avanzaran los, los, los, los, como los, una valla de contención con unas chapas de sí, madera. y adelante y, y adelante de ellos eh de, delante eso de está eh, la gente de estos trabajos cómo puede ser que un lugar que sirve para la rehabilitación o servía para la rehabilitación del paciente que estaba que estaba ya, ya cuando el, el paciente entra al, al hospital Borda es porque es dañado o psíquica o físicamente o psíquica y físicamente y, y es como descartado de la sociedad. Eh, ahora Sumarla a eso la, la imposibilidad de hacer un un trabajo eh realmente creativo como era y útil para la sociedad porque no no solamente hacían no no oludían en el hacer la gente, no, no es que eh, que hacían cualquier cosa, ahí construían en serio, como nosotros los, los muchachos del frente de frente artistas construimos arte, ellos construían ahí con eh, sillas, mesas, O sea, si te falta una silla en una mesa, agradecer la magri que no, no, no, no, no, la gente del hospital Borda, los muchachos que estaban que eran entre 15 y 20 trabajando, no te la van hacer porque lo, la tiraron abajo. Bueno, eh, pero eh, vamos a decir, terrorismo muy, de estado, sí, fue, sí. Muy loco, ¿no? Porque vos estando en el hospital eh, te enterás por la por la, por, el, por por la TV, qué reloco es. Re loco eso de lo que te estaban avanzando en, te, en, tu, en tu territorio, te estaban eh. Es como, ¿viste? Uh, hubo un choque, uh, hubo un choque. ¿Y dónde sí. fue la ruta? No, en la esquina de tu casa y bajaste claro. y está claro. el, el colectivo y Terrible. Y ahí que viste todas las fuiste avanzaste, ahí fuiste para el lugar. Yo fui a yo fui a supervisar que, que, que Lo si, que estaba diciendo, lo que, lo que decía la televisión. Si era ver verídico. Claro. Y después seguí trabajando. Sí. ¿Viste a los compañeros con me, Por orden de por, por orden de mi, mi jefa? Sí. Mi supervisora me encargaba que dijo, anda a trabajar. Yo dije, bueno, la verdad, perder el tiempo en enfrentamientos sin sentido eh, entre en, menos entre argentinos no me interesa. Eh, eh, menos y eh, bueno, eh, yo no, no sé con qué sentido, cuál, cuál fue lo, lo grandioso, lo fabuloso, lo superior, lo sí. perfecto de de tirar abajo de tirar abajo un taller que era para rehabilitar a las personas. Eh, eh, o sea, yo eh, el sábado pasado dije, llamado a la comunidad, se necesitan jueces para impartir justicia en Argentina, pues están sobrepasados los jueces acá. No hay ningún juez que pueda hacer justicia por este tema en, dentro del no, no, no hay, no hay. Bueno, eh, yo quería comentar cómo fue un poco la, ese día. Bueno, nosotros estuvimos resistiendo se, eh, a full la policía de se bueno, ya ve ya estaba todo destruido cuando yo llego ya estaba todo destruido destruido hay un documentalista que me firma a mí me hace un reportaje y se ve las imágenes atrás en el documental donde está y es terrible es terrible la imagen que hay ni ni una, es yo me siento que estuve en Bagdad o en bueno, algún lugar no estoy acá en el borde en el, en pleno capital y re loco, ¿me entendés? Porque es un hospital público. Yo la verdad que a veces me eso me da vergüenza de ser argentino cuando los dirigentes hacen esas cosas. Yo me siento a veces sí que me siento como en Argentina, viste que nos llevan, que nos dicen que somos los mejores del mundo, que esto, que no, el, que me siento que somos re bananeros así cuando pasan estos dirigentes y nos dirigen y hacen estas cosas contra contra contra un chico que, que quiere recuperar su mente, quiere progresar y, y al final que qué parámetro tenese. ¿Quién es el enfermo mental? El este este este este tarado que, que, que está lleno de plata y es un pobre, no es rico por tener, yo siento que la riqueza no pasa por por, por tener el billete, sino pasa por otro plano, ser rico por por, por, por, por darte la mano a vos, por por no sé, por Por darte un abrazo, esa pasa la riqueza por des, por sentirme respetados por por mis padres. No por est, por este gusano que está lleno de plata y viene y destruye al alma vulnerable, le quiere pisar la cabeza. Yo la verdad que eso me da vergüenza que sea parte de acá de mi territorio y lo voy a intervenir hasta mi muerte. Yo ya lo dije, yo pues se metió con mis hermanos y yo no lo voy a respetar. Acá estamos, esto eh, ellos tienen una guerra contra nosotros y Y nosotros se la presentamos, nosotros no, no, no estamos, no estamos, no no no nos ganaron, no no no nos van a ganar. Postamos la resistencia full. No es un gobierno de el gobierno de es cuando representa a la mayor parte del pueblo. Mauricio Macri no representa ni siquiera a la mayor parte del pueblo. Ni siquiera es como Néstor Kirchner que tuvo el 22% y luego le, se sumaron otras la mayoría, no te digo todas las organizaciones sociales a apoyar la Esto es una administración empresaria dentro del, del poder ejecutivo de la nación argentina, es la administración de Mauricio Macri, no es el gobierno de se gobierna, cuando se construyen hacen cosas. Mira, por ejemplo, eh, yo escribí ayer a las 21 horas en, en el Facebook, sí. una frase, una frase entre comillas del actual ministro de Trabajo Jorge Triaca, pobre Jorge Triaca lo tiene que estar lidiando con todo lo que está pasando. Con, más que nada con Macri y, y, y el ministro de, de modernización eh, Andrés Ibarra, ¿no? Estamos en, emergen, en emergencia laboral. Jorge Triaga, se quedó corto, no solo que estamos en emergencia laboral, sino que también en emergencia ambiental y productiva. Se perdió por, por ahora el 15% de la cosecha por inundaciones en, en otras emergencias más que dar a los medios de comunicación y otros in, intermediarios. Además está en crisis la democracia representativa en el siguiente orden: Brasil versus Argentina. Además la paz y concordia entre las naciones de debido a que el ejército chileno adquirió armamento a la OTAN, más precisamente a Bélgica y Holanda, de última generación para extender el territorio transandino, o sea, Chile se quiere expandir. La única solución viable, pacífica, o sea, viable para entr no entrar en guerra de, de Chile para, para con eh, Perú, Argentina y Bolivia es el es financiado. Claro. O sea, está el conflicto, supuestamente eh el de, el de Dilma Rousseff me había expandir un poquito más a, a Latinoamérica. De Dilma Rousseff y, lo, los, y lo, los muchachos demócratas y los los, eh, los representantes empresarios de, de Brasil queriendo ocupar el Estado por juicio político, ¿no? A, a su vez está eh, todos los representantes de Norteamérica tratando de, de bajar el pulgar a Nicolás, al gobierno de Nicolás Maduro. O sea, si la tocan a Irán Arusef, después van por Nicolás Maduro, por la Revolución Bolivariana que están siendo de a poquito en los medios si nos damos cuenta y también con el comentario, el comentario que estuvo en la última reunión de Latinoamérica con Mauricio Macri, el actual administrador de el poder ejecutivo para, con, para con, y, y luego por Mauricio Macri. Ese es, es simple. Es la ley de causa y de efecto, que es como un efecto dominó. Si van por Dina Rosell, después van por Nicolás Maduro y a su vez no solamente, porque pues diga, uy, solamente van a decir las organizaciones sociales van a reclamar a el, de, el que no, los trabajadores, los, los nacionalistas eh, acá en Argentina, o sea, las fuerzas de seguridad como como expone, como expone tanto Por, por hacer negocios, por, eh, o sea, el, el, el agente de seguridad no no tiene la necesidad de de, de, de, de despejar un campo para estar construyendo una un, vivienda, de de tirar abajo un, un taller, pues están trabajando, es un trabajador más el agente de seguridad. Claro. Bueno, la verdad que es un lujo siempre tenerte Cristian Bosus. No, está, gracias. Eh, el Diamante Loco y bueno, acá estamos en la Fmen 99.7 Chevarraca en el aire El barrio haciendo radio, eh allá está 3370, si nos quieren venir a buscar no nos van a encontrar porque somos como <ríe> somos como los y el guasón. Y bueno, pero eh, para la ayuda, digo yo. Y bueno, y después si nos quieren llamar, todo que nos digan cosas lindas, porque si nos van a putear no queremos. ¿sí? 43019917. Y el blog es, es chebarraca.blogspot. .com.ar, página de Facebook FM99 eh, 99.7 Che Barracas y el Twitter es @chebarracas, el correo electrónico es chebarracas@gmail. Y si nos quieren mandar un atentado tampoco lo vamos a hacer, porque señor, bárbaro, no le tenemos miedo a nadie. Diga lo que usted quiera. Man. Algo que nunca vi en la ciudad de sí. Buenos Aires es tantas puertas de viviendas bloqueadas sí. y después y, Además el centro de distribución de combustibles vacíos y lo locales cerrados. Le ponen lo, lo, bueno. la, los pasajes, ¿viste? Lo, tap lo tapan todo, lo están hay muchas las ciudades es algo que no hay, eh. hay más de 100. Le ponen un, un coso de metal a las entradas y y Después y la, y la utilidad de social de, de ese lugar, digo. Pero usted maestro no se olvide que estamos en la era Macri ah, bueno, claro, <risa> bueno, acá de la mano de Cristian es un lujo tenerlo a Cristian, la verdad que yo me siento re orgulloso que nos nos opere él. Y bueno, Eh, nos vamos con los spots de la radio y después volvemos con todo y contamos lo que fue el sábado, porque nosotros somos de la resistencia y de la resistencia pura. FM 997, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Revolución en la Desde el corazón de Barracas luchando junto con el ander para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras vientos de poder jueves 19 horas fm che barracas 99.7 donde lucha el metal Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60B. Nos quedamos a merendar. Benítez, gracias. Chao. Oye. Oh yeah. Barracas sale a la calle a sumar voces. Seguro tenés algo que decir. Esperamos tu programa. Radio abierta permanente. FM 99.7. Barracas en el aire. El barrio haciendo radio. Ahora ven inmortal. Cuando desplegas las alas de tu espíritu inmortal. Todos los martes de 20 a 22 por FM Che Barracas 99.7. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. You know, you know, you know. Che Barracas. Masivo. Masivo. Y bueno, bueno. Arte cultura social. Programa de arte activista a la problemática Los martes de 19 a 20 por Che Barracas. Arte para no morir. Che Barracas sale a la calle a sumar voces. Seguro tenés algo que decir, esperamos tu programa. Radio abierta permanente. FM 99.7 Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. FM Chebarracas te invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Úmate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Chevarraca, en el aire el barrio haciendo radio. www.chevarraca.blogspot.com luchando por la comunicación popular, alternativa y comunitaria. A todas las organizaciones que trabajen con chicos y chicas jóvenes, nos esperamos en el Club Popular El Dari, manzana 10, casa 60 bis a las 17 horas. Teodoro, Ricardo, Óscar, María Esther, A fines de abril del 76 fueron arrancados de nuestro barrio. Los tres muchachos fueron asesinados. Mari, embarazada, está desaparecida. 40 años después lo seguimos recordando. En un acto de memoria viva. El sábado 30 de abril a las 6 de la tarde en la gruta de la Virgen de la Bardén, manzana 18, homenaje. Marcha de antorchas. A las 8 en Ilidarte 3500. Festival musical. Teodoro, Ricardo, Óscar, María Ester, presentes. presentes convocan organizaciones sociales y políticas de Villa 21 24 nacionales nacionales el mundo, el mundo. Cultura. cultura deportes, deportes. fotoreportaje audio. audio video marcha www.marcha.org.ar actualización de lunes a viernes marcha. marcha una mirada popular de la Argentina y el mundo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 ww.chevaraca.blogspot.com Luchando por la comunicación popular alternativa y comunitaria. Buen día, vecina, ¿cómo va? Buen día, vecino. Bien, ¿y usted qué cuenta? Y un poco preocupado, la verdad. ¿Sabía que el dengue ya se instaló en el barrio? Es verdad. ¿Y qué podemos hacer para protegernos? Podemos empezar con la prevención. Hay cosas que podemos hacer nosotros mismos. ¿Cosas como qué? Y podemos empezar por vaciar los tachos y los espacios donde se acumula el agua. También evitar la acumulación de basura, chatarra y escombros en las casas, en los patios y en los pasillos. Pero hay muchos síntomas, ¿cuáles son? Bueno, tienes desde fiebre alta y persistente, desgano, dolor corporal, ronchas en todo el cuerpo y mucha, mucha picazón. ¿Podemos automedicarnos? No, vecina, es muy importante que no tomen nada. Nada de aspirina, nada de antiinflamatorios, nada de ibuprofeno. ¿Y entonces qué hacemos? Ante cualquier síntoma, lo mejor es contactarse con el centro de salud más cercano. Bueno, vecino, muchas gracias por la información. No, de nada, vecina, hasta luego. FM997 Che Barracas. SPM 99.7 Che Barracas Hola, hola, ¿dónde? 1 2 3. Ey, hola, sí. 43019917. Deja tu mensaje después 430199 430199 Ah, más sí, seguimos por Facebook. Che barraca. Vamos a mover el cuello a 90 <risa> grados <risa> para, <arriba y risa> para <arriba y risa> Acá vienen los genios del metal, están acá toda la onda traen. Bueno, hola Fer. Hola, hola, cómo andas, Julio? ¿Cómo anda mi hermano? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Eh, le quería hacer una preguntita, ¿qué El día de hoy ¿qué, qué significa para usted? El día de hoy, 26. Eh, hoy 26 de abril. Sí. Eh ir a un lugar que el otro día me creo mucho una palabra que se llamaba que quería que ver con la, la guerra, eh, la guerra, la guerra en lugares donde no va a haber guerra y u, una palabra que se llama código de guerra. Sí. Supuestamente alguien hablo político ahí o han visto en las publicaciones de, de, de este día eh, que eh, eh, militares o mi, militarizados no pueden entrar a un hospital ni, ni en código de guerra. Algo muy grave que pasó hace años acá en un hospital llamado Divurcio Borda acá en Capital Federal. Eso sí que es una verdadera locura, ¿no, Fer? Y sí, y y, y verdaderamente se rompieron todos los códigos eh, eh aparte eh, eh, aparte aparte de, de la mi militarización que hubo eh, fue como un estado de guerra porque tam también entraron máquinas topadoras, entraron máquinas topadoras a destruir un edificio, eh, de, de decir que estamos que casi eh, era casi una guerra lo que se estaba desarrollando ahí adentro Y después lo que estuvieron ahí, yo no estuve ese día, pero vi, vi todo, la colecta que también eh, puso eh, la, la radio en marcha para transmitir en vivo. Y... Eh, un lugar sobre, sobre todo donde hay pacientes psiquiátricos que, que tienen que tener todo el cuidado y a todo esto tampoco nunca hubo una resolución de nada, porque nunca hubo una, una devolución de un taller protegido eh, para que vuelva a funcionar, nunca hubo un, una un, un, eh, un, un pedido de disculpa, nada, al contrario, que, quedaron mucha gente que quedó de parte del hospital que defendía el hospital que eran procesados eh, completamente, eh, no no sé si llamarlo una locura Eh, podría ser una face un, sí. una sinvergüenzada. A mí sabe lo que me dolió más del otro día. Eh, te felicito por eh, por la transmisión que hiciste con la Colifata acá con Cristian. Salió muy buena. Desde afuera se veía muy bien, muy prolijo y eh lo que me dolió cuando la señora la trabajadora de la de la salud que con su trípode está está procesada y y los otros están libres, es es una cosa de loco, eso me dolió muchísimo. Eh, eh, no escuche, con su tripo de demencias. Sí, la, la señora, ¿viste la no sé si es enfermera, no quiero tirar más la sí, mala. De... Sí, la enfermera que que fue arrastrada por la policía y ella la que está procesada. Ah, sí, sí, sí, sí completamente de, de, de, todo, todo lo contrario, de, el, mundo sí. del, el mundo del mundo al revés se transforma en esto. Sí. Se eh, eh, la palearon, la arrastraron y la procesan. Todo. Sí, eh, igual si sí, igual nosotros porque hay esas cosas de, de, del hospital y las queremos naturalizadas desde eh, la violencia y todo eso, pero la verdad si llegamos a verlo desde afuera, eh, no sé, va a ser increíble lo que pasó. Eh, eh, personal del hospital defendiendo un lugar de trabajo eh, eh mm, Por, y supuestamente eh, con todo esto no sé si me sale bien cómo lo nombro, todo esto por eh, un lugar que decía que ya estaba en derruido y que hacía actos actos trabajos a Julio y, de Cristian. Eso no es me mentira para justificar lo injustificable, pero bueno. No, pero una cosa que se, se, te das cuenta que, que todo esto era para para crear eh, para eh, eran los principios del Polo Cívico también como iba a pasar en el, en, en el servicio que fue reformado que era el año de hace 6 años que era amable Jones. Sí. y y nada nada como Eh, nada y, y, y, y, y, bueno, y bueno, para algo sirvió la defensa del hospital de todas estas personas que tuvieron así seguir lucharon, eh, porque no se avanzó más en el polo cívico, no se hizo más nada y y me armó la historia de que de que eh, como estaba muy pues muy muy rondante la historia de que de que de que ya, o eh, se querían mover de ahí de la Avenida de Mayo eh, 555, ya se quería mover para para el lado de Barracas eh, y, y ocupar el hospital y, y un poco se suela la historia esta que que, que fue a toda a toda la, toda la defensa de ese que vos seguía. Yo recién a Cristian le decía y ay, yo tengo imágenes de ese día y me sentía como que estaba en Bagdad y no estaba ahí en el, en, en pleno capital, en pleno capital y las las imágenes de la destrucción del taller es terrible. Yo esos hierros que le puse a la escultura, ese doblez, ¿viste que son doble T que en En frío tenés que tener una animalada de fuerza para doblar eso hierro y están todos doblados. Yo la verdad que eh, la animalada Ah, es que sí, sí, sí, porque eso fue tocho a topadora, a, topador, a sí. máquinas y y, y, y, y mira que dice, dice que entraron a las 4 de la mañana y no sé si supuestamente a, a las 10 de la mañana ya lo tenían frito todo este mañana mira con las máquinas que habrán han entrado eso sí eso se sí, viste para, para métodos violentos y para y para tirar abajo cosas eh, eh, que vayan en contra de la salud mental eh, eh rapidísimo, pero para construir algo eh, jamás, para ver salud en pacientes, para construir una casa de medio camino, eh, para construir eh, eh, si, eh si, sistemas de trabajo y emprendimientos, para, para eso viste eh, eh, no nunca, pero para esas cosas para destruir, eh rapidísimo para Yo, eh, ahí justo en el justamente en el año, ¿viste? Cuando hicimos que nosotros construimos la pirámide, eh hicimos como una performance y, y tu poesía, que es muy fuerte, sale de trasfondo y sale con una sirena, es muy bueno, yo después te lo quiero pasar a eso. ¿Qué sí, me escucho? Que, la, que tu, eh, justamente cuando estaba haciendo la performance eh, vos justo estaba con la radio abierta y estaba saliendo tu poesía de trasfondo. Ah, una... mira, yo me lo perdí, eso. Sí, yo, claro, tengo, claro. yo lo tengo, grabado, después te lo quiero pasar, te lo quiero regalar. Ah, claro, pues está, toda la gente, toda la gente. Ahí. Sí, yo lo tengo. Después sí. si, si hay un tiempito porque acá Cristi quiere hacer una preguntita y quiere decir algo, si Ajá. se podrá leer esa poesía que a mí me encanta, que la leíste el del sábado en la Colifata, pero para que la gente de la Che Barraca la tenga también. Ah, doce, no, es que para que quede grabado por este momento, yo, yo la saqué ese día de internet porque la bueno, no la tenía en papel. Bueno, y si no la pasaremos otro día, eh, Fer. Sí. Eh, bueno. No, no, ahí el Sí, o sea, creo que si da para hacer algo a nivel privado, lo, lo hacen en un año, y medio, medio año construyen algo para si te fueran 10.000, 20.000 pesos la, la, la, la estadía en permanencia en el, la clínica privada te lo hacen en un, en un año, en un año y medio. Ahora si es para la mayoría la del pueblo argentino, eh Obviamente ya sé que no son ni nacionales ni populares, y además tampoco son tan buenos empresarios, porque como decía durante el, el, el transcurso del programa hay muchos centros eh, centros eh, casas eh, locales eh, eh ¿cómo se dice? es es de, de, de gasolina con, con, la, con las personas bajas y, y con, con chapas en, en, la, en las paredes y bloqueadas. Y sí. Acá Fer, eh, Fer, ¿viste que yo soy de, del taller de mural y estoy mirando unas imágenes que, que justamente hicimos una pegatina con los eh, con los chicos de mural y están las caras de los responsables y y, sí. y es como que se van derrotados, ¿viste como no bueno, no Fer, Y bueno, sí. eh, lo bueno de lo, de lo nuestro que nosotros como estábamos, vos también estás en el frente de Artista del borde en Colifata de nuestro plano de resistencia que a veces no es en vano de lo que hacemos y bueno, es eso que quería decir. Hola Fer, bueno. Hola, hola, hola. Sí, hola. Eso, vos qué, qué postura ves de la resistencia? ¿Cómo te lo ves? Para que se me cortó un poco. ¿Qué postura sí. ves de la resistencia me estás preguntando? Sí. Y la resistencia siempre está plantada en en lugares en los espacios que formamos nosotros, como que, no siempre eh está planteada, pero es como el otro día vi, eh, eh estaba eh, Plomita de la Colifata sí. que el cual siempre el planteo siempre me lo planteo y se dijo eh, cuando se puso Hablormofa en en la cortina, después eh, otros eh, discursores que se pusieron hablar ahí y que, y qué dijo, ustedes hablan hablan dicen lo que hay que hacer y después se van y, y en ese después se van a eh, algo que y sí. nadie nadie lo hace o nadie hace nada y nos mantenemos siempre van bueno, nos mantenemos siempre eh, en la misma línea de que sí nada que, que, que, que en estos momentos con los medios de comunicación con, con, con los emprendimientos eh, la comunidad que creció la comunidad de lucha y resistencia a la salud mental que creció mucho no es como hace 15 años o 20 años que eran pequeños foquitos o, o, o gente o grupitos que pequeños creo que, creo que si nos agrupamos toda la gente que está en la lucha y la salud mental podemos crear mi podemos hacer la gran Italia la, la gran la, la, la gran eh de concienciación de Italia y simplemente con, con nuestros propios medios alquilando casas eh el tema de vivienda eh, no sé con con el la, la gente ahora que está mucho más militando la gente de, de salud de psicología y todo eso hacer acompañamiento a esas mismas casas eh, devolver la salud y no sé también un poco un poco eh, eh para el sufrimiento de las personas que, que están con la enfermedad y aparte de cómo avanzaron, también eh, métodos que salen en internet y todo de de diferentes curas alternativas a la esquizofrenia, a la depresión, a la bipolaridad y como que Pero viste no, no son no solo somos nosotros, también sí. es parte del mundo que está formando parte de, de esto de tirar para atrás y y y siempre es, y a la crisis económica y crisis que hay en, en todo sentido en el la global crisis, crisis bélica también pero para, parece que el mundo todo estaría apostando a la enfermedad, a las crisis. Yo, yo te quería ver Pero bueno, lo que dijiste, Fer, pero quería rever porque yo también tuve la lectura de Plumita y, y como que dije, "Uh, epa." Y pero y si, si no vendría una norita Cortiña, no vendría un mofat, no tendríamos la referencia de otros planos. A veces eh, eh, yo, yo prefiero que estén, que vengan y, y que nos dean, porque si no también se nos ponemos en, lo, en, es, en esa postura como Plumita de decir, "Uh, vení si te vas." Y si no no viene nadie y en, la, en el momento de la lucha somos dos gatos locos como siempre. Yo la verdad honestamente con el amor en el corazón y con todas sin salir le digo, yo hubiese preferido que vengan ahorita con el hijo que, ya, que no tenga que estar desaparecido, ah, sí. pero creo nosotros, nosotros yo tengo autocrítica, nosotros en la resistencia tiene autocrítica. Claro. Ahora lo, lo, los grupos destructivos de la sociedad contra la humanidad que se dicen superiores, trasca No, no tienen la autorítica no, no no yo no escucho decir bueno nos no, disculpe nos equivocamos qué este en este el uno tuvo el coraje por hacerlo honestamente sí no presente fue nuestro kidner no veo ningún eh, agente de, de, de seguridad eh, eh, no che disculpe no no nos equivocamos y lo, lo justifican y lo quieren volver a hacer encima lo peor de todo sí, sí. bueno fer siempre es un bueno, gusto chicos. estar al lado tuyo siempre compartirte comp compartimos como el frente de artistas la califata Y bueno, ahora estamos haciendo tu reportaje en la Barraca y estás en mi documental también. Eh, yo te aprecio mucho. Sí, yo estoy pensando un poco entre ¿Cómo se está llamando el programa ahora que están haciendo ustedes? Este es ya Arte Cultura Social. Ah, está listo. Es ya, ya sería. ¿Cómo sería... Bueno, un saludo grande a todos los que están ahí un saludo a Cristian que está en la operación y a toda la gente allá de la zona de de Chebarracas. Sí, que te quieren mucho los chicos. No. Ahí te mandan saludos y nos estaremos viendo en, en esta cruza de lucha. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, abrazos, chicos. Abrazo. ¿Quieres decir algo? No, digo, eh, creo que ante lo que vivimos hace hace 3 años es justo y necesario que pensemos en la salud, o sea, la seguridad de la Sagrada Familia. Vamos a, a, a, al principio de la, de la humanidad, ¿no? la, la, la sagrada familia, ¿no? Ahora, yo cuando digo la sagrada familia, hablo de, de, la, de la familia conformada ya, ya sea con, con todas las amplitudes que tenemos hoy en día en la sociedad, eh, nadie se sienta, eh, no, no es 60 no no es que este sí, este no. la Sagrada Familia somos todo lo de la humanidad. Eh. Eh, ahora ya deben las la lista negra en la mira debe haber algunos cuantos, ¿no? A nivel internacional, eh luchando y asesinando y haciendo lo mismo por, por paranoia como el animadito que está que se que se siente a, eh, a, eh, asediado y ataca y ataca y ataca así veo al imperialismo del Islam, no eh, hace poco atenta, varios atentados en Europa, amenaza de atentados en el Shopping en Unicentro acá en Argentina, eh, hace 3 años la demolición un taller 19. Ya está, movió su madre está, ya, ahora tenemos que aprender a, a respetar, ya ya está. Está de presidente, ¿no? Ya está, bueno, ahora tenemos que aprender a, a respetar la democracia, ¿no? Creo. La, el, el respeto siempre es fue y será mutuo. Si no hay respeto mutuo, no hay respeto posible. Muy bueno. Yo la verdad que quería de, decir lo que dijo el sábado, ¿cómo se llamaba la señora de psicología? Eh, Susana Murillo. Susana Murillo muy muy yo le había decir un poco más no tan Socióloga es sí, una socióloga eh del electroshock y el shock en la sociedad, cómo el sistema usa el shock para que nosotros después no ahora están buscando un nuevo electroshock a la sociedad para, para que la, la gente se re, re resetee de nuevo su mente y sea normal lo que todo lo que los palazos que nos están dando de la, de la suba de los precios, de la falta de comida para los para nuestros hermanos. Eh, ellos están esperando eso, están queriendo eso que haya un, un, un shock social para que cuando el cuando vote te dan el shock, explicaba ella la socióloga, eh, te re, te, te, re, te retraes a lo, a lo, a lo más eh, profundo de, del inicio de, de tu ser y que sería lo primate y bueno, este como que te reinicias de nuevo y me pareció muy fabuloso eso, como cómo el sistema ya lo tiene todo estudiado y, y, y cómo se nos aplica a nosotros y vamos vamos como esclavos, porque en realidad nos tratan como esclavos y nos reinician y bueno, y vamos de nuevo, y vamos de nuevo y no, y no, y no, y no podemos progresar, si no somos retrógrados, evolutivos. Eso Ni siquiera podemos hoy en día disfrutar de un, de un campeonato eh siendo la externa toda la, toda la familia la, la, la local y la visitante, ¿no? porque vamos vamos a lo que es el, lo que es la cultura popular, la máxima cultura popular en Argentina es el fútbol. Eh, o sea, no sé si ustedes sabían, si está fuera de, de, de Argentina que solamente va, va eh, el público local a ver a ver los partidos. O sea, el visitante no no puede ir por esos es inconvenientes que, que bueno, ya está no sé, yo no es que no sé, pero no me, no, no, no entiendo cómo haya tan hay tanto Ciro, estamos hablando el siglo 21, no es que estamos en el, el, el, no estamos en la cueva, no, no, no, usted se sintoniza una radio, tiene, tiene, tiene por, por ahí eh a un artefacto eléctrico. Eh, bueno, ¿no? En, hoy en día siglo 21 no, no podemos convivir ni siquiera para haber un deporte. Dice que que lo más sano que hay un deporte o no puedes ir a, a, a a darte la mano con tu contrincante una cosa de loco. No podemos mantener un taller sí. para discapacitados. Fuah, terrible. Que viene un tipo que encima tiene todo el billete del mundo y lo destruye. Eh, la fuerza de seguridad atacando a legisladores, periodistas, fiscales, pacientes, enfermeros y médicos. Y artista... y artistas. Pasó hace tres años. Ahora, después la, fu la propia fuerza de seguridad que tiroteo que, que tiró esas personas a, a algunos se tuvieron que hacer atender en otro hospital pues fueron cajoteados sí. no bueno eso da para vi. pensar autocrítica vamos vamos a la autocrítica sí terrible ¿crees dir algo? Dale. Yo me equivoqué yo hace un tiempo me dije la verdad me arrepiento de haber nacido nuevamente en Argentina no tengo mujer, no tengo casa, no tengo un mango en el bolsillo No tengo el medio de comunicación para el celular, eh, pasó algo con, con, con el celular que no importa, ya está. No tengo, todo ya y sí, ojalá sea ya, pero sí. da poco. Yo lo que quería decir un poco sobre cómo Macri tomó la desmanicomilización y, y, y, y la toma eh, para, para su beneficio, que esa no es la verdadera desmanicomialización de cerrar los manicomios. Y, y dejar a la gente que está viviendo ahí adentro en la calle como vemos muchos de nuestros compañeros que, que le hacen la desmanicomización, le dan el alta sin, sin algo social como para que lo sostenga. Eh, y bueno, así estamos en, eh, estamos en la lucha y no, esa no es la de la Si querés explicar un poquito vos crees que la tenés mucho más clara. La desmanicomización es la research. primero la estabilización del paciente internado, sí. es más, si se puede tratar en su casa en, en la sociedad mejor, si el paciente fue internado en, un hospital, en el hospital psiquiátrico, la estabilización, rehabilitación física, una vez de la estabilización puede hacer la rehabilitación física fuera del, del nosocomio, ¿no? Es la reinserción social, familiar, laboral, concientización social que la persona eh, con padec padecimiento mental es una persona igual a otra, pero como por ahí con una enfermedad, en lugar de ser el pie, la rodilla, cualquier parte del cuerpo, es la cabeza. Y la utilidad de esa persona con beneficio social. o sea, un trabajo eh acompañamiento, análisis, estoy yo en este caso yo estoy diagnosticado como paciente mental, no lo soy. Pero igual, eh desde el 2001 no lo soy. Yo no participé en 19 y 20 de diciembre en en Cascojar ni ni, ni por para mí la democracia la hacemos entero esperé todo el, el, la pasarela de los presidentes para volver a organizar la sociedad en la democracia. De, la desma, la desmanicomización es a respetar al otro y a respetarse a uno mismo y que la sociedad comprenda al otro y el otro comprenda a la sociedad y es la, el cumplimiento de las leyes de salud mental la la ley 448 de Ciudad de Buenos Aires la ley 27657 de nación esa es la, eso es la desmanicomización y mantener los espacios como lo que eran manicomios para que para que sea eh, hospitales monovalentes serían no polivalentes. o polivalentes. sea, polies muchos. Claro, ahora y ahora son mono, monovalentes. Ahora son. Se, se atiende una, una sola una sola deficiencia humana, que es el, el la mental. Ahora también eh, si, si usted quiere visitar el Hospital Borda, que Ramón Carrizo 375 sí. a una cuadra de la Plaza España, a cuatro cuadras de Constitución la estación Constitución de, en la ciudad de Buenos Aires y hay, hay un taller que se lo recomiendo dentro de todos los talleres que hay que es a las 14 horas los lunes en el Frente de Artistas del Borda. Taller de desmanicomización. Si se quiere si, si se quiere sumar para que la persona que, que fue damnificada complete su resarcición o compartir un tiempo con, para escuchar lo que lo que es la desmanicomización. Hoy, hoy en día estamos viendo lo, lo que es el, la medicina no tradicional, la medicina china. Bueno, eso solo quería decir, gracias por escucharme. Es, es, es, hasta, hasta, no. hasta aquí fue hasta aquí fue mi, mi participación en en ya. Bien, bien, por el día 26, entonces cómo estás? Sí, eh, evolucionado. Sí. Yo la verdad que la verdad que siento que estoy en una guerra, pero eh, me siento muy triste interiormente por, por estar resistiendo, tendría que Mi energía gastarla en otro plano, pero bueno, es en el, en el lugar que me, que que estoy puesto y es en el lugar de la resistencia. Y es en el lugar que elegí y bueno, eh, eh, sé que, que estamos de pie. No, no, no, no nos vencieron y eso es lo más. Y No nos van a vencer. Bueno, el arte no para. Chau, gracias a todos y gracias a vos Cri y a lo de la gracias por la, invit la invitación, hasta luego. Nos vamos con Robo Cop Drogo, drogo, Patricio Reyes, sorrito de rigota.